Les invito a que busquemos el capítulo treinta seis y del libro de Génesis. Vamos a compartir la lectura en el capítulo treinta seis y del libro de Génesis. Comenzamos nuestra lectura en el versículo primero. Repito, la cita bíblica es Génesis capítulo treinta seis, y verso primero. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón e t e o a Aolibama, hija de Aná, hijo de Sibeón e b e o y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a e l i f a z y Basemat dio a luz a Reuel. Y a o l i b a m a dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de Helios eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. e l i p a z hijo de Ada, mujer de Esaú, Reuel, hijo de b a s e m a d mujer de Esaú. Y los hijos de e l i f a z fueron Temán, Omar, Zepho, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de e l i f a z hijo de Esaú, y ella le dio a luz a a m a l e k Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de a o l i b a m a mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de de entre los hijos de Esaú, hijos de e l i f a z primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, z e f o y s e n a z Core, Gatam y a m a l e k Estos son los jefes de e l i f a z en la tierra de Edom, estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de b a s e m a t mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aolibama, mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aolibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos, pues, Son los hijos de Esaú y sus jefes, Él es Edom. Estos son los hijos de Seir o r e o moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, e s e r y Disán. Estos son los jefes de los o r e o s hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Ezer. Emam y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, c e f o y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Aná fueron d i z ó n y Y a o l i b a m a hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Emdán, e s b a n Itrán y k e r á n Y estos fueron los hijos de e s e r Bilham, s a a b a n y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Orios: Los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, e s e r y Disán. Estos fueron los jefes de los Orios por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de e d o n antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom. Y el nombre de su ciudad fue d i n a b a Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de s e r a de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam, de tierra de t e m a m Murió Usam y reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madian en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Adad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl de r e h o b o d junto al Éufrates. Murió Saúl, y en su lugar reinó Baal Anán, hijo de Acbor. Y murió Baal Anán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad f u e Pau. Y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. Timna, Alba, Getet, Aolibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mizar, Magdiel e i r á n Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas.